La música no es solo música, es una herramienta de difusión Hagamos de la música una amenaza Escucha Pantumaca en Alabedi y Ratia En Zoom Pantumaca no acabar, lo Todos los viernes, noche no desorden, no De 10 a 11 Antumaca, a la vez Hola, ¿qué tal? Pues bueno, eh, como habéis visto, porque si no, no sé cómo vais a escuchar este programa, pero bueno, eh, este es un especial zarata, especial ruido, y bueno, pues lo queremos dedicar a toda esta gente que ha comenzado a escuchar desde nuestro blog, y bueno, pues deciros que él no se retransmite este viernes porque hay un concierto en el Gasteche, que también pues tiene algo que ver con Alavedi porque se va a emitir en directo y aparte también eh, lo podréis ver eh, lo que son en imágenes y bueno pues el concierto de Casuad y bueno pues eso nos ha jodido a nosotros y a nuestros compañeros de la batidora lírica que bueno les ha jodido un poquillo menos porque ellos por lo menos pueden hacer un cacho en su programa y bueno comentar eso <risa> Que El programa de hoy va dedicado a los diferentes estilos musicales yes, Pero se basa más en el ruido, en zarata Y bueno, pues sin más, que más o menos casi todos los grupos que os vamos a poner hoy son del Estado Y bueno, os pondremos algunos de fuera que eran inevitables de poner <risa> Bueno, pues eso, vamos a continuar eh, con nuestro primer tema de hoy Que son una gente de Barcelona eh, muy queridos por mí <ríe> son los Horror y bueno pues con este tema que se llama Crueldad Humana y el álbum fue un bueno un disco que sacaron que es eh, la, una grabación del 2005 pues eso, Horror, Crueldad Humana como no sé si habéis dado cuenta o no pero bueno esta canción hablaba sobre la crueldad humana sobre eh, el exterminio hacia el, eh, los animales no porque yo que sé los animales a partir de una época no han sido esclavos ya de los humanos y pues eso hablaba de la crueldad humana Y bueno, pues si os comentaba esto era porque la siguiente canción también va sobre eso, animales torturados. Y bueno, pues eh, el grupo se llama Agnosot. Ay, bah, es que cuesta, ¿eh? Agnosognosia. Y bueno, pues esta gente de Donosti, que vaya nombre que se pusieron, pues bueno, con una batería que parece una metralleta, en serio, ¿eh? Es muy vasto. Pues os dejamos con este tema de no lo voy a repetir el nombre. ¡Qué basto, eh! Vaya metralleta, en serio. Al principio seguro que os habéis quedado, pero ¿qué dice este, no? Que hay tope de metalero y luego le mete una tralla ahí con la batería que parece una metralleta en serio, eh. Yo me quedé flipando cuando lo escuché y me perdí el Tenga -de co. Zalata al final y me arrepiento <risa> Bueno, pues vamos a Continuar con otro grupo Que mira, también tocó en el Etengabeco. Y bueno, pues sin más, son Destierro Desde Bilbao, y bueno, pues con esta canción Que se llama Destierro Y no sé, me parece que esto lo saquemos de Sumi Space porque pone ahí el álbum Sin título, y en verdad no sé De qué LP O de dónde salió este tema Pero bueno, muy bueno Pues eso, Destierro dat is tierro. Bueno, pues con el siguiente tema nos pasa igual eh, no sabemos qué álbum es porque bueno, esto nos lo hemos bajado de la página de Tenga Beco Zarata y bueno, pues sin más, es otro grupo bueno, un grupo de Barcelona porque el anterior no lo era y se me ha equivocado pero bueno, este es un grupo de Barcelona que se llama Violent GDH y bueno, pues tiene ya sabemos algunos componentes que son también de Total Ikers, que más adelante también os ponemos a otro tema, pero bueno, eh, nos seguimos hablando de violen en GLH y bueno, pues con este tema que se llama FUC Fútbol, que me encanta porque odio el fútbol, en serio eh, y la gente está obsesionada con el fútbol, a la mierda el fútbol, venga FUC Fútbol A la mierda el la Alavés. <risa> Pues, buah, el siguiente nombre estaba ya rezando aquí para que me saliera bien. Lo voy a intentar. Bueno, pues el próximo grupo se llama Sublime Cadaveric de Composition. Bueno, algo así. Era, me ha salido bien, más o menos. Y bueno, pues la canción se llama Go, Go, Forth and Multiply. Y bueno, pues el álbum ya flipas. Inventory of Features. No, Fixtures. Fictures. es que mi inglés es un poco malo pero bueno, lo he intentado eh, bueno, pues esta gente de Francia si no me equivoco y bueno, bastante también la voz me encanta, o sea, para vosotros va este tema venga brutale brutal eh? Bueno, pues vamos a seguir ahora con el próximo tema, eh, porque esto... Pua, todavía falta más ruido, eh. es que ya lo he dicho, es un especial zarata, pero... Bah increíble y bueno ya que acabo de decir especial zarata los que me enseñaron esta palabra eran de Zaraut, no pues la, el próximo grupo pues es de Zaraut, sí señor <ríe> ahí está pues aquí os presentamos a Eranchun, sí sí estos son increíbles para mí sí sí en directo lo, lo dejan todo y y me gustan me gustan pues eso son Eranchun. y bueno pues con este tema que se llama luchando por el empate y bueno con este lp del 2007 Venga, pa' vosotros va. Yo no soy libre porque me dejan ir. Soy libre porque sí, por haber nacido. Aunque haya estado aquí para servir a los demás. <tose>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 ¿Para qué esperar más, no? Escucha Pablo Tutemaca. Sintoniza a la biri y Ratía. Salva de Todos los viernes noches de 10 a 11.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 Desde los, desde pues bueno, igualmente estamos grabando desde los estudios de Alavedi. Y bueno, pues es como si fuera un programa, pero solo especial para los cibernéticos <ríe> Y bueno, pues seguimos aquí con el Pantumaca Y bueno, pues os vamos a presentar una banda que ya os habíamos presentado eh, una, de una banda paralela a esta Que son Ugly Bastards Y bueno, ya os pusimos un tema Y bueno, en la cuña ya también hay un cachillo Pero bueno, hoy os vamos a presentar otro grupo que, bueno, también toca Carlos, bajista de Ugly y, bueno, pues también bajista de Ébola, que es el grupo que os vamos a pre presentar ahora. Y, bueno, pues con esta gran canción que se llama El Gran Leviatán y, bueno, pues que si os lo queréis bajar esto lo tenéis en www.masquepalabras.org y, bueno, pues que un saludo aquí a Carlos porque, joder, un grupo, no sé, con... Que me gusta, que me gusta. No sé cómo decirlo ahora. <ríe> Un saludo para él, venga. Pues Ébola, el gran Leviatán. Y vi vienen de Madrid, para que lo sepáis. <ríe> Getafe. Bueno, pues aquí ya lo sabéis, Ébola. Muy buenos, ¿eh? ¿eh? Supongo que os habrán gustado. <ríe> no, bueno, cada uno tiene sus gustos. <ríe> bueno, pues vamos a presentaros ahora una banda que me impresionaron cuando los conocí, que me dijeron, bueno, nosotros somos de la Santo Domingo de la Calzada. Yo pensaba que eso estaba en América Latina y todo, ¿sabes? Y no, no, me dijeron que estaba pues eso, al lado de Logroño y que hasta se escuchaba a la vez. Y yo, ¿qué me dices? Me... Sí, sí, y, y sí, sí, pues se escucha desde Santo Domingo de la Calzada, pues se escucha y espero que, como dijeron ellos, que me iban a escuchar y todo. Y bueno, pues también me regalaron un CD de ellos y bueno, pues nos tienen que llegar a ver si he hablado también con ellos para que me lleguen más cosillas ahí, porque es un grupo que vale la pena y como compañía también ¿eh? muy bien y bueno pues os presentamos el grupo que se llama abemos caos y bueno pues eh, en el CD este que me regalaron hay algunos temas que salen el nombre y este es el track 3 no sé por qué no le pusieron el nombre pero bueno eh, pone track 3 y bueno pues que esto era de un, un de un EP compartido con Racer y bueno pues eso es todo abemos caos venga un saludo a Chuchi <ríe> venga Bueno, pues vamos a seguir ahora eh, con un grupo de Donosti, Hell Division, y bueno, pues increíbles, porque bueno, aparte de ser compañeros, son increíbles. Y bueno, pues con el, también esa voz de Juanma, que madre mía, sí, sí, se te va la pinza. <ríe> bueno, pues Hell Division, con esta canción que se llama Campos de Exterminio, y bueno, pues no os podemos decir nada, porque bueno, todavía no ha salido nada a la calle, solo tres o cuatro temas que se han ido pasando por ahí. Y bueno, pues estos temas nos llegó de la mano del guitarra de Hell Division, nuestro gran compañero Lolo. Y bueno, pues para él va este... Esta canción, bueno, también para los otros, también que los conozco, ¿no? A Juanma y bueno, pues a los diferentes... Porque se me están olvidando ahora Viena. Y bueno, pues toda la demás... Eh, gente del Videoclub. <ríe> lo tenía que decir. Bueno, pues para pa esta gente va este tema. Hell Division. Campos de exterminio. Bueno, pues vamos a seguir ahora, pues con un grupo de mi pueblo, joder, de donde ya nací. Pues esto es un grupo que se llama X-Milk y bueno, pues son de hace ya años, de la tira. Y bueno, pues hace nada también tuvimos la oportunidad y me lo compré en Donosti. Que dices, ahí va la hostia, ¿sabes? O sea, no sé, un grupo de mi pueblo comprándomelo en Donosti, en música autónoma, eh, más concretamente, ¿no? Pero bueno, es que flipé cuando vi eso, pues la discografía entera, ¿sabes? En... En, bueno, pues eso, en un pack ahí de x Milk Y con todo lo que era, todos los CDs que habían sacado Y bueno, pues impresionante para mí Con fotos y todo de Luterpe Un centro social que era un cine ocupado de mi pueblo Bueno, increíble y siempre me acordaré y Ex Milk, grande, gran gente Y gran, grandes compositores <ríe> Y bueno, pues eso, x Milk eh, Con esta canción que se llama Still Broken Y bueno, es del CD en verdad de... De Scar City, pero bueno, como he dicho, sale también en, en el CD este de toda la discografía entera y en la parte que es la del de, CD de Scar City. O sea que bueno, lo podéis encontrar por dos, por dos diferentes sitios: como Scar City o como toda la discografía entera de X Milk. Ahí está, pues venga, para toda la gente de Sabadell, <ríe> que es donde es en este grupo. Bueno, pues así acaba, muy rápido, ¿eh? Bueno, qué grande ¿eh? X-Milk, ya lo sabéis. Bueno, todavía me acuerdo del día que me pegaron una paliza el, eh, unos seguratas ahí, me cago en Dios, en... joder, ¿cómo se llamaba? Eh, en un festival... Eh, San Feliu, San Feliu, el festival de San Feliu, el Hardcore Fest ese de mierda, que al final y al cabo es todo vendido ahí, todo es seguratas y guay, bueno, nosotros que queríamos entrar a ver por qué éramos así colegas de Ex milk y que no nos dejaban y encima nos metieron una paliza me cago en Dios, siempre me acordaré de los putos seguratas esos, bueno pues eh, seguimos con un tema ahí de Ahora del grupo que se llama Totally Cares, y bueno, pues este grupo de Barcelona, como he dicho antes, también componentes de violen GDH, y bueno, de tantos grupos paralelos que tienen, me pongo a decir ahora y flipáis. Bueno, otro día. <ríe> bueno, pues Totally Cares, y con este tema que se llama Vivos como Muertos, y bueno, el único CD que tienen, no el único de esto LP, que sin título, Totally Cares. <ríe> Venga, pues Vivos como Muertos. no sé lo que ha pasado ahí, ha saltado de golpe ¿no? ¿no? no sé, y eso que era un mp3, o sea no sé cómo salta, si fuera esto vinilo, dices, vale, pero bueno es mp3, ya pasan estas cosas habrá atascado o algo, yo que sé eh, el ordenador que también tela <ríe> bueno, pues vamos a seguir ahora con otro grupo, si no me equivoco también de Barcelona, porque bueno no es que tenga mucha o sea, sé mucho la historia de este grupo aunque bueno, pues me conozco sus canciones y bueno, pues esta eh que os vamos a poner ahora es, eh, la canción se llama Montañas de Mierda, porque es buenísima, o sea, estamos rodeados de montañas de mierda, y bueno, pues el CD, bueno, no, me equivoco, eh, no sé si sacaron CD o LP, bueno, pues eh, igualmente se llama El Olor a Extinción, y bueno, pues con este tema que se llama eh, Montañas de Mierda, y el grupo, como he dicho, más mierda. seguir ahora con un grupo de, también de por ahí de Barcelona, de más concretamente del No. y bueno, pues esta gente hardcoreta saco, que parece que sea de la vieja escuela esto de hardcore, <ríe> y bueno, pues Releasing Hate se llaman, y bueno, el tema Fight for You Cause, y también se llama así el disco, y bueno, pues increíbles para mí, porque he tenido... pero Muchas oportunidades de verlos, es que en serio, muchas veces, ¡buah! conciertos de Releasing Hate, no sé qué, y al final con la tontería, habían otros conciertos, habían otras movidas y nunca iba. Y ahora me arrepiento porque es un grupo que, joder, que hace tiempo lo quería ver y tengo ganas. Y espero que no dejen de tocar y que no los haya visto. <risa> bueno, pues seguimos ahora con lo que os decía, Releasing Hate, Fight for you cause. Bueno, lo corto así porque es que acaba así, ¿sabes? Y si no ya me saltaba la próxima canción ya. Y bueno, pues vamos a ir ya bastante rápido porque tenemos que ya acabar ahora ya que ya se está casi cumpliendo ya casi eh, una hora de este especial Zarata. Y bueno, pues nos quedan ya solo cuatro temas que habíamos preparado porque, bueno, ha sido un poco rápido esto el asunto ya que no implica tanta rapidez decir, bueno, eh, solo son para... O sea, no tienes el peligro de que el viernes ya tal, ¿no? O sea, que lo podía colgar tanto el sábado como de esto. O sea, que no tenía que estar grabado para para el viernes, ¿no? Y bueno, pues sin más, eh, no sé por qué venía todo esto, pero bueno, que seguimos con lo nuestro, porque si no, ya se nos van pasando los minutos, y bueno, y parece esto al Pánfilos ya, <ríe> y, y bueno, sin más. Eh, el próximo grupo se, se llama Calla y son bueno, pues una gente de Galicia, y bueno, de, así de... Pff, Del ruido, ¿no? Por decirlo para la gente que no conozca así, pero bueno, en total es un poco crust, ¿no? el calla y bueno, pues son de Galicia y son uno de los grupos pues que más, o sea, gustan a la gente, ¿no? ¿no? Por su toque ahí, bueno, así un poco, no sé, tiene un toque muy, es que... Es algo que no se puede contar, no sé, todavía no soy experto en Zarata. Y bueno, pues la, la canción se llama En pie de guerra y bueno, el, el LP este que sacaron se llama ¿Cuántos más moriremos hasta que estén satisfechos? Eh, gran pregunta, ¿no? Y bueno, pues eso, eh, calla. Bueno, como os he estado comentando, ya bueno, nos faltan 10 minutos y bueno, es que... Bueno, ni 10 minutos porque no vamos a hacer ni una hora al final, vamos a hacer un poquillo menos porque faltan... Eh, dos temas y son bastante cortos y si, quiere, si os digo la verdad, no tengo ningún tema preparado así más de ruido porque pf, lo tengo en el otro ordenador y bueno, una liada y sin más, que acabará así el programa y que ya creo que está bastante bien este especial Zarata y aunque sea, aunque faltan 7 minutos pero ha sido para mí, hasta puedo decir que ha sido uno de los grandes programas y bueno, no, me he equivocado, o sea, faltan 3 temas, me he equivocado y no solo cortas, esta la que os voy a poner ahora es bastante larga, y bueno pues eso, eh, el grupo que os vamos a poner ahora es disface Y bueno, esta banda mítica también de Barcelona Muy buenos Y bueno, pues que dejaron de tocar Pero como dije hace en un programa interior Porque ya los he puesto alguna vez Disface eh, Bueno, pues Volvieron este verano En fiestas de gracia Y que me lo perdí, me cago en Dios, ¿sabes? Antes que no podían haber hecho el especial por aquí Por Euskal Herria <risa> Bueno, joder, pues eso Disface, Volver a reír, se llama la canción Y bueno, el título de esto Es muy bueno, cuando todo sucumba al dominio. De la individualidad, porque es la puta verdad, o sea, todo se basa más o menos en eso. Eh, so, es otra época, <ríe> no sé cómo lo ponía en verdad. En el libreto ponía algo así: eh, ponía el, el año del apóstol o algo así, yo que sé, no me acuerdo muy bien, pero bueno, ponía como algo que otra época es, ya no es, eh, no sé, me he liado. Eso, 16, volver a reír cuando todo sucumba al dominio de la individualidad. Thank mm -hmm. you. Pues vamos a seguir ahora, ya que nos faltan ahora sí dos canciones. Y bueno, bastante cortitas ahora sí. <ríe> bueno, pues la siguiente tema es un grupo que se llama About Night Y, bueno, pues eh, tenía que haber puesto Dead, que, bueno, lo conozco más, ya que ya hemos hecho algún concierto con ellos ahí en Sabadell para la represión de dos compañeros y también, bueno, compañeros y amigos. Eh, y eso, sin más, eh, pues que un saludo también para el cantante ahí de Abbot porque, joder, un grupo bastante bueno. Y, bueno, pues este es un compartido con Habitación 101 y, bueno, pues la canción se llama Empiezas tú. Rápido, ¿eh? Joder, ya os lo he dicho, que era bastante rápido. Y bueno, pues... Eh, la última canción que os vamos a poner eh, es de un grupo también de Donosti. Bueno, como he dicho antes, componentes ahí de Hell Division también hay unos cuantos. Eh, que me he olvidado también, joder. Bueno, da igual. Eh, bueno, pues eso, la canción de, es de Iron Batasuna. Y bueno, pues este CD que sacaron, pues que se llama Ibarreche Terror Tour 2006 y bueno, pues el track 1 y que bueno, nos lo regaló Viena y que un saludo pa' él y bueno, pues pa' toda la gente y que joder, que... ...tengo una entrevista ahí para... El, ...bueno, un fancina que estábamos preparando... ...ahí hace tiempo, ya casi... ...y que no nos contesta los Iron Batasuna... ...me cago en Dios y... ...y se ha quedado ahí, mientras no nos contesten... ...y si no, bueno, pff, de momento se ha quedado ahí... ...ya está, no sé por qué lo he dicho... ...pero bueno, ya sabéis... ...una noticia más... <ríe> ...Venga, Iron Batasuna Track 1... y Barrette Terror Tour 2006... ...Venga... Si pensamos en toda la vida del planeta... ...el hombre solo lleva en él un abrir y cerrar de ojos... Si la infección acaba con todos, eso será la vuelta a la normalidad. Bueno, pues así acabamos el especial Zalata, sí señor, ¿eh? Y bueno, lo que me estaba fijando es que hemos dicho que no llegarían casi ni a una hora y al final es el programa más largo, o sea, hemos conseguido hacer el programa más largo y para el especial... Para los cibernautas, ahí, sí señor Ahí, qué bueno Y bueno, pues desde aquí nos vamos a despedir Y queremos pues que Seguís escuchando Pan Tumaca Aunque sea desde Ala de Dirratia Todos los viernes de 10 a 11 O desde nuestro nuevo blog eh, Que lo digo por si no sé de dónde habéis sacado eso Pero bueno, así lo sabéis HTTP do, eh, Dos puntos do, eh, Barra, barra Pan con tomate con K Punto, blog, spot Punto .com eh, Espero que haya quedado claro y si no, pues bueno, lo buscáis por ahí fijo que os sale o si no, se lo preguntáis a algún colega o bueno, os conectáis por el apuncarichis.com en el foro y por ahí hay bastante información sobre el programa o si no, pues en la página web de, de Diretia y bueno, que me estoy liando, que... El día que estoy más suelto y para los de internet ahí. ¡Qué bien! <ríe> Venga, pues eso. Un saludo desde aquí y que aquí acaba el programa. Os dejamos con la cuña de siempre. Y bueno, con, con esto os dejamos. Ya. Venga. ¡Salud! ¡Salud! La música no es solo música. Es una herramienta de difusión. Hagamos de la música una amenaza. Escucha Pantumaca en Alabeti y Ratia. En Zum Pan Tumaca. No de, no, ni, no. Todos los viernes, noche. No de 10 a 11.